Encuentros cercanos Ella es la Lafertel, La artista más pojante del mundo La voz en de las voces en La voz que nos acompaña En el sumario de cada programa Con este tema Antes en de ti pero lo hace Este tema, antes de ti, en versión japonesa, así suena. Ella ha estado al comienzo del programa, ha sido la primera voz de la temporada. Hemos estado charlando con ella unos instantes eh, con la mujer que compuso y cantó Tormento, una de las canciones que ha efectuado más importantes. Tras eh, cantar eh, cosas eh, tan tremendas, se eh, pone el traje de la empatía y el cariño y es capaz en eh, de acariciar eh, con su voz, es capaz en eh, de acariciar con la trenza. Para nosotros es un premio, un lujo y un placer dar la bienvenida a alguien que nos da vida en la Rosa los Vientos. Alguien como Mon Laferte. Suena un poquito Norma, que es el título del último disco de Mon Laferte. La escuchamos eh, cada noche en este programa al comenzar eh, la Rosas Vientos. Y está con nosotros eh, Mon Laferte. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eh, Mon, eh, eh, en España estos eh, días eh, estupendamente te hemos eh, visto, hemos estado comprobando la fuerza que tienes en el escenario. Es eh, tremenda. Y en España supongo que encantada porque estás eh, abriendo eh, el panorama de Europa y Europa se está rindiendo a ti. Pues son, la verdad, son los primeros conciertos que doy eh, en España, bueno, y en Europa también en festivales. El año pasado vine a, a dar una gira, pero era una, una gira de, en salas, eh, y esta vez pude compartir en festivales y conocer también mucho más el país, y... y Pues ha sido una linda experiencia. Hay eh, varios eh, países, muchos países que son importantes en tu biografía, pero fundamentalmente dos. Eh, Chile por un lado y México que te recibió de forma extraordinaria. A partir de ahí creciste muchísimo. Sí, yo llevo ya 12 años viviendo en la Ciudad de México. Soy soy chilena, pero México ha sido mi, mi segundo hogar y, y, y también mi el nacimiento de mi proyecto musical ha sido en México, así que es mi casa actualmente. Eh, de México has llegado a España, has llegado en, en dos ocasiones, has estado en España, ahora en los eh, festivales en verano y estuviste hace unos eh, meses en sitios como en Madrid, en Barcelona, en Vigo, que te recibió estupendamente, también Galicia, también Cataluña, también eh, Madrid. Fue una experiencia espectacular, ¿no? Sí fue bellísimo. la verdad tocado con Europa y a España, particularmente por el idioma, supongo que, que es más es, estamos más cerca eh me llevo muchas sorpresas eh yo yo no sabía que hasta dónde se podía escuchar mi música y y en esta y sobre todo en esta visita eh que he ido a sitios increíbles, por ejemplo ayer estuve tocando en el festival Pins del sur. Eh, que es en la montaña y es un sitio bellísimo y, y, y hay gente que escucha mi música por allá también entonces la verdad sí es, es muy sorprendente y también conocer más España, me parece que es bellísimo, toda la cultura, todos los idiomas, no sé, es increíble. Nos enamoramos muchísimo de ti cuando vimos el vídeo de tu presentación, fue un triunfo absoluto en el Festival de Viña del Mar, estuviste en tu casa, la gente lloraba, bailaba contigo, <risa> eso fue eh, quizá, bueno, hay muchas eh, puntas en delanza de lo que uno hace, pero ese festival, el recibimiento de la gente fue extraordinario, ir a tu casa y ser profeta en tu tierra eh fue muy importante para ti sí muy importante eh de pronto uno cree que no no sé que que que es más difícil no dicen que nadie es profeta de su tierra pero llegar literalmente a casa porque además yo soy nacida y criada en la ciudad de Viña del Mar eh mi, mi casa siempre estuvo muy cerca de ahí del de, de, de sitio donde se hace el festival de viña entonces sí fue muy muy emocionante la verdad excusamos un poquito más eh, de Norma, de ese disco que acabas de sacar, un disco que está triunfando en el mundo entero gomin inesperada Chilango Blues dice mucho sobre lo que tú haces en blues, alma, sentimiento hay que expresarse y hablar y escribir y cantar desde el corazón eh, ¿verdad? porque es que fíjate, también te vimos en su momento que para nosotros es alguien eh, muy, muy nuestro y, y, y especial y ese dúo que hacías eh, con alguien que en España canta desde el sentimiento eh, con Bumburi Bumburi cantó con eh, Mon Lafertei y ahí te conocimos y a partir de ahí no hemos dejado de seguirte Sí, bueno, tengo mucho cariño, mucho respeto a Enrique Bunbury. Es una es una inspiración para mí y fue bellísimo eh tener la oportunidad de poder tener un dueto con él. Es una de mis canciones esa más populares también este creo que también en España, pero también en toda América, entonces eh es una de mis canciones favoritas. Y esta canción que acabamos de oír es es una canción nueva que apenas lancé hace tiene ni un mes, es una canción muy, muy, muy joven eh, que la compuse este año no está dentro del disco Norma es un claro, regalo Exacto, forma parte de la época de, de Norma, pero está aparte, ha sorprendido muchísimo porque eh, el vídeo y la canción que nos habla de ese encuentro con ese alienígena tal vez te veo martes dices, ¿no? <risa> pues siento que, que no sé, o sea hoy, todo el tiempo se está hablando de, de de visitas extraterrestres y no sé, aliens y todo esto de, entonces supongo que me quedó ahí grabado y, y no sé, porque la canción no dice que me encuentro con un, con un alien, sino que más bien sí. mando a alguien, no le digo, bueno, vete a Marte a ver si te encuentras un alguien por allá. Si tenemos eh, que identificarte con un color, no es eh, necesario porque todos eh, eh, pueden servir, pero uno piensa en Mona Ferté, te ve y dice el color rojo, la pasión, pero eh, tú eres arcoíris totalmente. Yo siento que sí, que soy bastante arcoíris. Pero me gusta mucho el rojo porque es es un color fuerte, pero no es un color como... es Esa ladra eléctrico pero tampoco es tan burdamente feliz como, no sé, como la marina, En este disco es eh, uno más en, en esta trayectoria, en esta carrera, un disco eh, que recibimos eh, con esa canción que hemos escuchado al comienzo, con El Beso, pero es un disco, el más internacional, pero tú lo calificas como un disco eh, cebolla, para emocionarse un poquito, ¿no? Uh -huh sí lo que pasa es que en Chile antiguamente se ha hablado mucho acerca del género de la música cebolla que es música para hacerte llorar sí. y la música romántica la, la que se escucha en el barrio entonces pues sí yo me quería escuchando mucho música cebolla que ahí podemos meter en música cebolla no sé este Juan Gabriel, la música de Rafael sí. eh música de, de, de con mucho drama, melancolía entonces Yo siento que, que soy una compositora de canción popular y, y me encanta hacer sentir a la gente. Entonces, bueno, por eso quise pues, salir con una cebolla, picando la cebolla en la portada Una de las canciones importantes en la lectura de Mon Laferte es esta que escuchamos a continuación. Es una cachodón que escuchamos, pero una canción que invita a inventarse. Invéntame se titula la canción. Mon, eh, me encantaría de hablar eh, muchísimo contigo, pero es un placer además eh, tenerte por España, insisto, te hemos, eh, te hemos visto en Madrid, en algunos eh, sitios... Eh ojalá te veamos eh, mucho y ojalá eh, sean las eh, primeras visitas eh, de muchísimas España y te reciban como mereces, eh, porque merece mucho. Mon Laferte es una de las grandes voces eh, latinoamericanas y una de las eh, voces eh, que hay que escuchar y que aquí lo escuchamos eh, muchísimo. Mon, ha sido un placer, es un placer enorme contar contigo, con tu presencia en este momento eh, al inicio de la temporada. Un abrazo muy grande, gracias, Mon. Gracias. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por esta conversación y por poner mi música y también por usar una de mis canciones para tu programa. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti, Un abrazo. Un abrazo.